Bienvenidas, bienvenidos un día más, una semana más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Reatiá. semana que se ha... ...que ha comenzado... ...que ha amanecido lluviosa... ...ahora mismo tenemos 15 grados de temperatura en Berriozar... ...con lluvias de poca intensidad... ...intensidad eh, que irá variando a lo largo del día... Eh, que parece ser que irá remitiendo conforme vayan eh, pasando las horas pero que no llegará a desaparecer en el día de hoy eso es lo que nos dicen las predicciones en cuanto a las temperaturas parece que tendremos máximas de 25 grados 24 grados para mañana y un descenso de esas temperaturas a lo largo de la semana hacia el final de la semana ya estaremos hablando de unas temperaturas de en torno a los 18 grados We'll yeah. Pero eso será eh, los próximos días, miércoles, jueves, viernes, eh, vamos a quedarnos en el día de hoy Que tenemos mucho que contaros aquí en Berrión, en el magazine de Berriozar y Ratián. Hablaremos de la semana cultural del Club de Jubilados con uno de sus eh, miembros Y es que ya ha llegado, hoy comienza esta semana de la cultura del Club de Jubilados Con actuaciones de varios eh, coros, de varios ballets eh, y de varios conjuntos musicales Todo ello os lo desgranaremos más adelante. Y volveremos a traer a colación el tema del transporte escolar del Colegio Mendi Aldea. Recuperaremos una entrevista que realizaron nuestros compañeros de Guzqui y Reatía. Nuestro compañero Ferchu Izquierdo en su magazine Pase Alecu de Guzqui y Reatía tuvo como invitada el viernes pasado a Saki Ortigosa de la Apima Mendi Aldea y rescataremos hoy esa entrevista que le realizó a la Zartarra. Y además de conocer los planes de la Apima Mendialdea para esta semana, para los próximos días, tendremos otras muchas cuestiones que tratar, cuestiones de Navarra, de la comarca de Pamplona y como no, todas las noticias y toda la actualidad más cercana de Berriozar, aquí en Berriozar y Retia y en el eh, boletín informativo al que damos comienzo en breves instantes. 24 de septiembre de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo en el magazine Berrión y lo hacemos como siempre con las noticias referentes a la actualidad de Navarra. Estudiarán la creación de una ponencia sobre el número de parlamentarios. La mesa y junta de portavoces del Parlamento de Navarra decidirán hoy mismo si admiten a trámite la solicitud de creación de una ponencia para valorar el número y dedicación de parlamentarios, la figura del defensor del pueblo y Y otras medidas presentadas por UPN. Asimismo, Mesa y Junta abordarán este lunes a partir de las 10 de la mañana una petición de comparecencia del PSN para que la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera, explique el nuevo plan de listas de espera. Además, Navai y Bildu han pedido que Vera informe sobre el grado de desarrollo actual del nuevo modelo de atención sanitaria. Mesa y Junta también estudiarán dos peticiones de Navai para que el director general de INTA informe sobre las previsiones de cierre de 2012 y las expectativas de 2013. En el apartado de mociones verán una presentada por izquierda Esquerra para instar al gobierno de Navarra a elaborar un informe que valore la posibilidad de mantener las instalaciones de Donapea en su lugar actual y otra del PSN en Abay, Bildu e Izquierda Esquerra para dar continuidad a la financiación del transporte público escolar en varios centros como puede ser el de Berriozar. Eso será a lo largo de la mañana de hoy en la mesa y junta de portavoces del Parlamento de Navarra. Pero hay otras cuestiones que también han suscitado cierta polémica, esta vez en Pamplona. Hablamos de ese área comercial que quiere construirse junto a la Casa de la Misericordia. Pues bien, ahora la Federación de Comercios rechaza este área comercial y dice que pone en peligro el desarrollo económico de toda la zona. La presidenta de la Federación de Comercios de Navarra, Elizabeth Azcárate, afirma que la afección negativa que tendrá el centro comercial que se proyecta en el solar de la Casa de la Misericordia eh, es clarísima para el pequeño y mediano comercio, ya que es evidente que el desarrollo de una gran superficie siempre afecta drásticamente a las ventas de las pequeñas tiendas. Azcárate insiste en que la nueva área comercial que se plantea afectará de forma negativa a los pequeños y medianos comercios, sobre todo a los situados en el barrio de Iturrama porque hay una competencia y una parte del consumo que se va a derivar al nuevo proyecto. Según precisan afectará más a unos sectores como la alimentación que a otros, pero el desarrollo de una gran superficie siempre afecta drásticamente porque supone un gran competidor que abre para conseguir vender y trasladar el consumo del pequeño hacia el gran comercio. Niturrama asegura se notará clarísimamente el impacto negativo en las ventas por parte de los establecimientos. Bien, y llegamos eh, ya al bloque de noticias sobre Berriozar. Comenzamos con el pleno ordinario del mes de septiembre que este, en esta ocasión se adelantará a mañana martes con motivo de la huelga general prevista para el eh, miércoles. Por lo tanto, mañana martes a las seis y media de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Berriozar Se celebrará el Pleno Ordinario del mes de septiembre con algunas mociones de interés, como puede ser la moción que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Berriozar para instar al Gobierno de España a modificar las restricciones introducidas al plan PREPARA en, el, eh, en un real decreto del 24 de agosto, dirigido a las personas que agoten su prestación por desempleo. Por otra parte, también habrá sendas mociones sobre el transporte escolar de Mendy Aldea, eh, una moción que no se incluye en el acta del día eh, quien la presenta, no sabemos eh, quién ha presentado esta moción sobre el transporte escolar, y otra también sobre el mismo tema pero esta vez presentada por Unión del Pueblo Navajero, por UPN Y más noticias que nos llegan desde el Ayuntamiento de Berriozar y es que se ha instalado un sistema de accesibilidad para personas con dificultad auditiva. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la asociación EUNATE para divulgar todo tipo de actividades encaminadas a eliminar las barreras de comunicación y facilitar a la ciudadanía los recursos de accesibilidad. Se ha incorporado en el consistorio, en atención al ciudadano, un nuevo sistema, un bucle magnético, transmisor y receptor para personas con deficiencia auditiva. ¿Y qué es este bucle magnético, transmisor y receptor? Pues es un cable que rodea el espacio que se precisa adaptar para la accesibilidad de la persona con discapacidad auditiva dentro de ese perímetro formado por el bucle magnético las señales procedentes de micrófonos altavoces u otras fuentes de sonido se transforman en magnéticas la prótesis eh, recogen esta señal siempre que se esté situado en el interior del espacio que bordea el bucle estos sistemas acercan la señal auditiva y mejoran la calidad en la recepción de la misma con ello se solucionan los problemas de inteligibilidad producidos por el ruido de fondo la distancia entre el emisor y el receptor y La reverberación o eco que provoca el sonido en todas las superficies de un recinto cerrado los beneficiarios como no son las personas sordas usuarias de prótesis auditivas como audífonos y o implantes Hablamos también de la semana cultural del club de jubilados. Semana cultural que comienza hoy mismo a las 6 de la tarde en el mismo club de jubilados con la actuación del coro San Esteban. Mañana martes actuará el coro Oberena, el miércoles 26 la rondalla Armonía Vergel, el jueves 27 el coro Joar. el viernes 28 el ballet Andaluz Ana Murillo y por último el sábado 29 habrá un baile exclusivo. Para socios Todas las actuaciones tendrán lugar a las 6 de la tarde Como hemos dicho en el propio Club de Jubilados También permanece abierta el plazo de inscripciones en la Bercho Escola de Berriozar. En octubre comenzará por quinto año consecutivo la actividad de Bercho Escola de Berriozar, abierta tanto a jóvenes como a personas adultas. En ella se pueden aprender las técnicas de Bercholarismo y se trabaja la capacidad de comunicación oral en euskera por medio de esta expresión cultural. Hasta el 28 de septiembre tenéis eh, oportunidad de apuntaros en esta Bercho Escola a través de la Nafarroa Cobercho El Cartea en el 948 14 37 47 o en el servicio de euskera municipal en el 948 30 03 59. Repetimos estos números de teléfono. Ruacobercho sale el carte a 948 14 37 47 y servicio municipal de euskera el 948 300359. 59 y si hablamos del servicio municipal de euskera tenemos que mencionar otra actividad, en este caso dirigida a los más chiquis, una actividad de tiempo libre infantil en euskera. ...para los sábados por la tarde a partir del mes de octubre. Hablamos, como no, de Larumblay. A través de talleres de juegos esta propuesta tiene como objetivo crear grupos estables para impulsar la utilización del euskera... ...a la vez que ofrece a los chiquis la posibilidad de pasárselo bien el fin de semana. Esta actividad está dirigida a niñas y niños con capacidad de comunicación oral suficiente en euskera... ...que estudian entre tercero y cuarto de primaria. Para más eh, información e inscripciones todavía podéis eh, apuntaros en el Servicio Municipal de Euskera en el 948-300359 o en euskara.es, 948-300359 o euskara berriozar.es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 Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM Estudia y aprende Euskara en vivo Matricúlate en AECA Estudia y aprende Euskara en vivo Matricúlate en AECA Bike, show, show. En we gaan beginnen met de er En een gaan beginnen En we gaan En AECA. y Grazia. E What's inside never die ...pazamos a continuación hasta Berriozar... ...allí están realizando numerosas movilizaciones... ...estos días en la escuela Mendialde de este pueblo... ...incluida una huelga... ...y vamos a hablar de ello a continuación... ...con Saki Ortigosa... ...quien ya tenemos al otro lado del teléfono... ...el buenón Saki... Buenos ...recuérdanos, ponos un poquito en antecedentes... ...cuáles son lo, los hechos que motivaban... ...el inicio de estas protestas ahí en Mendialde... Uh -huh. ...bueno pues... Eh, ...bueno hay que recordar que Berriozar... Eh, la escuela de Mendialdea está situada, eh, bueno, pues más o menos de media a un kilómetro y, o más. Y, eh, bueno, aunque no es una distancia muy, muy larga, eh, bueno, pues para acceder a esa escuela hay que pasar por una, bueno, por la avenida Guipúzcoa, que es una carretera nacional, por una vía y luego, bueno, pues que hay que tener en cuenta que solamente hay una carretera, un acceso, ...y que, bueno, pues que está mal para, para ir en coches y para ir andando también... ...entonces, uh -huh. pues debido a esa situación, el gobierno de Navarra durante más de 30 años... Eh, ...ha gestionado un servicio de transporte público... ...transporte público que en junio pasado, a finales, ya casi metidos en julio... ...nos dijeron, eh, pues que iba a desaparecer directamente, uh -huh. sin previo aviso... Eh, a lo largo del verano pues, hemos mantenido dos o tres reuniones con el Gobierno de Navarra y no, bueno, pues no hemos llegado a ningún acuerdo o no nos ofrecen ninguna solución que... Bueno, o sea, no nos ofrecen nada que a nosotros nos solucione pues, la papeleta. Sí. Entonces, bueno, llegó septiembre, eh, no hay estos autobuses y hemos iniciado pues, bueno, desde el principio del curso pues, una serie de movilizaciones para pedir pues, una, una nueva reunión con... ...con el Departamento de Educación... ...un poco su argumento... Los ...sí, y el, ar sí. El, ar el argumento que... ...bueno, que está usando el gobierno de Afarroa ...es que está la escuela... En, ...en el mismo pueblo, ¿no?... ...que no hay un desplazamiento a otras localidades... ...pero un poco vosotras... ...¿qué, qué es lo que le respondéis?... ...sí, bueno, pues a ver... Eh, ...eso es verdad y ha sido así durante... ...también 30 años, ¿eh?... eh ...la ley, según la, la ley... Eh, ...tiene que estar como a más de 3 kilómetros... ...o 3 kilómetros y eso es verdad que en el caso de Berrezar no se cumple, pero también dice que hay casos de excepcionalidad. Entonces nosotros un poco nos agarramos a ese caso de excepcionalidad que además creemos que ha sido asumido por Gobierno de Navarra, porque si no durante todo este año no nos no nos habría puesto ese transporte público, ¿no? Las condiciones no han cambiado y bueno, pues esto es fruto de de los recortes que los están aplicando pues de esta forma, ¿no? Dejando a nuestros críos pues pues bueno, eh, yendo por una vía pues que, pues que tiene peligro. ¿eh? Y entonces, pues, pues eso es lo que le contestamos al gobierno de Navarra, que sí cumplimos la excepcionalidad y que ellos mismos lo han ido reconociendo durante 30 años, ¿no? Sí, sí, durante 30, 30 para... años que sí que ha existido ese servicio, ¿no? Hasta que ahora lo han recortado, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, En junio pasado <risa> dijeron que lo quitaban y ya está, ¿no? Mientras tanto, todos estos años le han a la escuela, ha habido una persona que, que, que le han dado de cuatro horas pues, para que organizara este servicio que, eh, los profesores han tenido también eh, bueno, X horas para, para pues para organizarlo también para sacar a los tríos por paradas por, y ahora de repente ¿no? dice el gobierno de Navarra pues, que, no, que no necesitamos ese servicio ¿no? mientras que hasta ahora pues, le han dado todos esos recursos ¿no? pues es un poco incongruente la cosa pues sí eh, bueno, iniciabais esas protestas que decíamos a raíz de, de estos hechos Cuéntanos igual, pues cómo están transcurriendo las mismas, ¿no? Ahora mismo lleváis varios días en huelga, pues qué seguimiento está teniendo Cuáles son las características de esta huelga, no sé Sí, bueno, pues eso, como te he dicho ya empezamos desde el, principio, desde el primer día de clase Haciendo diversas movilizaciones eh, Todos los viernes hacemos los padres una asamblea y decidimos ...cuál va a ser la, la movilización siguiente... ¿no? ...entonces hasta ahora el criterio ha sido de ir... Eh, ...increciendo ¿no? la, la movilización... ...pues empezamos yendo a clase... ...todos andando en manifestación... Eh, ...bueno, hemos hecho diversas actividades... ...manifestaciones, caravanas... ...y ya la semana pasada pues ya se decidió que... ...que bueno, que parece que lo único que le molesta... ...al gobierno de Navarra es... ...es que los críos no vayan a clase ¿no?... Sí. ...y entonces pues bueno, nos hemos tirado a la piscina... Y ya, pues desde el miércoles ya hemos iniciado una huelga, que, bueno, está teniendo un seguimiento muy importante, ya que eh, los datos a día de hoy es que tanto el miércoles, jueves como viernes, está teniendo un seguimiento del 70%. O sea, es decir, eh, están yendo a clase un, un, una, un 30% de los niños, ¿no? Uh -huh. Y este dato nos parece muy importante, porque, bueno, pues se ve que estamos todos los padres a una. Uh -huh. Además que habéis, habéis recogido sí. firmas, creo habéis recogido, recabado distintos apoyos ¿no? en vuestra reivindicación. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ayer mismo, eh, aparte de la huelga, lo que hicimos es eh, subir los padres y los, las madres y los niños y vecinos también del pueblo, pues subimos a las 10 a, a educación, allí hicimos una concentración y aprovechamos pues para entregar. Pues la, las mil firmas que hemos recogido en, en cuatro días y sin demasiado esfuerzo, ¿eh? Sí. Mil firmas y luego, eh, bueno, pues echamos más distancias, pues eh, pidiendo una reunión urgente con el, pues con el consejero o con el departamento. Y bueno, desde la PIMA, pues ya hemos solicitado formalmente también una, una reunión con el departamento ¿no? para entrar pues, en algún proceso de negociación o, bueno, o ver qué propuestas hay, ¿no? Hmm. Cosa que todavía no, no se han respondido nada. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿no habéis tenido noticias del Departamento de Educación en estos días? Nada, nada, no, no. Lo único que hemos, hemos visto es en eh, alguna prensa que pone como que... ...educación da el tema por zanjau, pero está dispuesto a hablar. Hmm. Eso lo hemos leído en la prensa, ¿eh? Todavía desde educación no nos han llamado y, bueno... Seguiremos sí, un poco en esta línea, nosotros de movilización, hasta que consigamos por lo menos una primera reunión, ¿no? Mm. Y luego ya, bueno, pues iremos viendo qué nos ofrecen y qué estamos dispuestos a. ...a aceptar, ¿no?, ¿Cuál, por ahí. ¿Cuáles son, un poco, en ese sentido, los siguientes pasos a dar? ¿Un poco qué próximas iniciativas tenéis previstas? Creo que hoy mismo <risa> hacéis una asamblea <risa> y, bueno, ya para finalizar... Mira, no, no tenemos así ninguna previsión. Hmm. <risa> Solo estamos esperando a que nos llamen del Departamento de Educación... ...tener una primera reunión con ellas y, y ver lo que nos ofrecen... ...porque lo que hasta ahora nos han ofrecido no, no nos vale, no nos vale... ...porque hablan de una subvención... Eh, ...que la PIMA debería de gestionar ese autobús... ...antes ya te he dicho, te he contado un poco... ...cómo desde, o sea, a la escuela se le dotaba ...una persona de cuatro horas, de todos los profesores implicados... ...y ahora de momento dicen que somos la PIMA... ...los que tenemos que asumir toda esa gestión, ¿no?... ...cosa que no estamos dispuestos a, a asumir... ...por la responsabilidad, por la carga de trabajo... ...y porque creemos que es una competencia del gobierno de Navarra... ...no de un grupo de padres... Uh -huh. Entonces, bueno, estamos esperando la reunión y, y a ver qué nos ofrecen. ¿Hoy mismo había una asamblea sí. o no? O tenéis... eh, hoy a la tarde, a las seis, eh, tendremos otra vez la asamblea de padres, como todos los viernes, y en ella pues, decidiremos pues, cómo va a ir la semana que viene. Uh -huh. De momento estamos en huelga y, y, bueno, estamos en una situación un poco indefinida. Uh -huh. Oye, pues aquí, nada, agradecerte que hayas atendido nuestra llamada y seguiremos un poquito los acontecimientos ahí en Berriozar, a ver cómo va la semana que viene y a ver si, si tenéis oh, suerte. Oh. Muy bien, nada, pues muchas gracias a vosotros también por hacernos caso. Vale, Onguizán. Venga, alagur. Ahí teníamos la entrevista realizada por nuestro compañero Ferchu Izquierdo en Guzki y Ratián Y como os hemos comentado antes, vamos a hablar de esa Semana Cultural del Club de Jubilados. Queríamos haber tenido con nosotros a algún miembro del club, no ha sido posible, pero os resumimos en unos minutos lo que va a dar de sí esta Semana Cultural del Club de Jubilados. Semana que comienza hoy y diríamos que jugando en casa y es que hoy lunes a las 6 de la tarde en el club de jubilados actuará el coro San Esteban. Para mañana, otro coro. Está prevista la actuación de otro conjunto coral. Mañana martes, el coro Overena. Y para el miércoles 26, la rondalla Armonía Vergel de La Chantrea será quien tome el testigo y actúe en el club de jubilados. El jueves 27 hará lo propio el coro Joar, también de Pamplona. Y el viernes 28 el ballet andaluz Ana Murillo. Y ya por último, el sábado 29 habrá un baile solo para socios en el Club de Jubilados. Todas las actuaciones tendrán lugar a las 6 de la tarde. Así que, como vemos, infinidad de actividades de diversa, de diversa índole, todas ellas musicales, pero aunando bailes, ballet, coros, rondallas y otro tipo de actuaciones musicales. Nosotros lo vamos a dejar aquí, eh, seguimos mañana, a las 8 y media de la mañana tendréis el boletín informativo en euskera y a partir de las 9 el magazine Berrión. Como cada mañana aquí en el 100.8 de FM, en Berriosari Riatia. Así que mañana os esperamos en el magazine Berrión de Berriozar y Riatia. No me falléis, vier arte, chincho, aquí están, está